Convocan a estudiantes a compartir sus experiencias con futuros ingresantes. La Universidad Nacional de La Plata convocó a estudiantes que estén interesados en compartir sus experiencias y su paso por la universidad con estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias. Se trata de una iniciativa organizada desde la dirección de vinculación con el nivel medio dependiente de la Prosecretaría de Bienestar Universitario. Los que deseen participar podrán hacerlo a través de videos, charlas, entrevistas y encuentros virtuales donde podrán transmitir y redescubrir lo mejor de cada carrera de su facultad. Para más información, comunicarse por redes sociales a Bienestar UNLP. Comenzaron a analizar la rendición de cuentas de Julio Garro. Con la presencia del secretario de Economía, Horacio Prada, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Consejo Deliberante de la Plata, trató este viernes por videoconferencia la rendición de cuentas del ejercicio 2020. Desde el Frente de Todos anunciaron que van a firmar un despacho de minoría en disidencia porque el oficialismo busca aprobar la rendición con el tratamiento de una sola comisión. Escuchamos al concejal del Frente de Todos, Guillermo Nanocara. Toda el área programática de salud tuvo recortes fenomenales en las inversiones de partidas. Producción municipal de alimentos, un programa de esta área de salud, menos 34 millones. Programa de sanidad escolar, menos 2 millones. Programa de centro municipal de atención integral a la mujer, de los 60 millones pautados se le recortaron 44 millones. Y si vamos a el área tal vez más importante dentro de salud, que es el mantenimiento de los centros de atención, de los CAFs, este, el mismo tuvo un recorte de 50 millones de pesos. Un servicio que informa más cerca. Exigen castración gratuita masiva para animales. Realizaron un encuentro virtual para la presentación de un proyecto de ordenanza para aplicar un plan de equilibrio poblacional de perros y gatos en el Partido de La Plata. La iniciativa será tratada en la próxima sesión del Consejo deliberantes y tiene como objetivo que en los próximos años haya un efecto control de la población de perros y gatos. El proyecto busca evitar la existencia de estos animales en estado de abandono, ya que representan un gran peligro a la salud pública. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.